Este 12 de abril, el miércoles, Venezuela tiene que pagar cerca de unos 2.200 millones de dólares. Es el día, y nosotros, este, varios economistas, hemos hablado de que es el día D para la, la deuda externa de Venezuela, porque es el día en el cual, en todo el año 2017, es el día que más hay que pagar deuda externa. Después los pagos importantes, los próximos pagos importantes vienen en octubre y noviembre. Venezuela solo en el mes de abril tiene que pagar unos 2.900 millones. Millones de dólares. PDB s ha dicho que va a pagar, pero como bien tú dices, hay un informe de un senador y hay cierta preocupación en Estados Unidos en el sentido de que si Venezuela deja de pagar la deuda, recordemos que una parte de las acciones de Cidgo están respaldando un canje de bonos que hicieron, pero la otra parte está r e s p a l d a d o un dinero que le dio Rosneft, la empresa rusa, en más o menos el 49% de las acciones de Cidgo. La preocupación de, lo, de este, varios sectores de los Estados Unidos. Es que si Venezuela va s a un default, Cidgo pudiera pasar a manos de Rusia, pudiera pasar a manos de Rosnef y por lo tanto el gobierno ruso. Entonces están muy preocupados porque en el mercado la probabilidad de que, de que Venezuela se declare en default en este, en, en, dentro de un año es más o menos un 50%, pero que se declare en default en los próximos 3-4 años es casi 90%. El mercado lo ve como sumamente probable que Venezuela se declare en default. Y todos sabemos que con este gobierno las probabilidades de una cesación de pago son s bastante altas porque, por todo lo que sabemos, su mal manejo macroeconómico, su, su pésimo manejo de este, la bonanza petrolera.